Vamos a volver a la Universidad Nacional de La Pampa. No es que regrese a estudiar, sino que retomamos el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Ponteiro. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, a mí me haría falta volver y tratar de terminar lo que en algún momento empecé. Pero bueno, eso será este análisis para otro momento. Eh, compartimos unos minutos de lo que dijo el gobernador Sergio Silioto en conferencia... Eh, perdón en la presentación de la Licenciatura de Seguridad Pública y Ciudadana, porque habíamos escuchado únicamente al rector Oscar Alpa. Eh, eh, básicamente lo que dijo el gobernador es que esta licenciatura va a permitir este, profesionalizar a, a los agentes que vayan a ingresar al... Al, al sistema policial de la provincia de La Pampa, por supuesto que mucho tiene que ver la ley de seguridad ciudadana que se aprobó en la legislatura provincial y también esto también tiene que ver de, de poder implementar una licenciatura de dos años, una licenciatura corta en la Universidad Nacional de La Pampa con profesores que muchos de ellos vienen del Instituto Superior eh, Policial y que, hay, eh, y que van a dar clases acá en la universidad, que como les decía hoy más temprano... Eh, vamos a después a contar bien los detalles de esta licenciatura, que arranca la inscripción 2 y 3 de junio, o sea, dentro de muy poquitos días, y solamente son dos días de inscripción, así que las personas que están interesadas respecto a esta licenciatura que se lanza hoy, se, se anunció hoy, van a estar, tener que estar atentos con esa cuestión. El gobernador dijo que el gobierno nacional de Javier Milei atrasa, Y así lo dijo este, en, en el discurso que presentó la licenciatura, porque hace ocho meses que el Gobierno Nacional no emite patentes. Y esa situación hace que ingresen a la provincia de La Pampa autos sin tener una verificación real de quiénes manejan y sobre todo esos autos si tienen algún inconveniente. Se centró en esa cuestión que tiene que ver con la seguridad porque entienden desde el gobierno provincial que eso perjudica el control en los puestos camineros de la policía de la provincia de La Pampa. Así que si les parece, escuchamos parte de lo que decía Sergio Silioto. Sabemos que toda política de Estado necesita una inversión pública. Y como lo decía Oscar, que pasa en el ámbito exclusivo de la universidad, la falta de recursos también pasa en las provincias. A partir de un Estado Nacional que mira al interior casi a partir de una fotografía, de una cámara, no conocen lo que pasa en el interior, no saben cómo es lo que vive la gente. Y por eso se han desprendido de todas las obligaciones primordiales del Estado, como la salud, la educación, la seguridad, y la justicia y hoy estamos viendo un ejemplo muy claro para ver de cómo nosotros aquí estamos avanzando en generar una provincia más segura el gobierno nacional atrasa. un caso muy claro nosotros hemos invertido muchísimo para generar un anillo digital a través de cámaras lectoras en todos los ingresos a la provincia de La Pampa hoy claramente eso se ha desvirtuado ese trabajo ¿Por qué? Porque es muy simple. Hace, Ustedes lo ven. Hace ocho meses que el gobierno nacional dejó de entregar chapas patentes. Imposible leer, leer un cartel en un, en un vidrio de papel. ¿Cuántos vehículos hoy ingresan a la provincia de La Pampa sin poder ser identificados? Entonces claramente vemos ahí. Y creo que se termina de zanjar esa discusión. ¿Y cuál debe ser el rol del Estado? Si un Estado no se involucra en la mejor calidad de vida, en este caso la seguridad del ciudadano, ¿para qué está? Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía el gobernador Sergio Silioto, refiriéndose a esta cuestión puntualmente que tiene que ver con la no posibilidad de este, controlar los autos que ingresan a los puestos camineros. Tenemos que decir también que son los autos más nuevos, los últimos de 2024 y todo 2025, que cuando te entregan un auto te entregan un papel con un código y el número de patente la chapa patente que es alfanumérica figura muy chiquitito arriba que casi es ilegible en algunos casos y ese detector o lector de patentes por supuesto que no lo puede tomar después de la presentación de esta licenciatura en seguridad ciudadana pública y ciudad y de seguridad Eh, pública y, y, y ciudadana, eh, lo que hicieron es abrir la, la posibilidad de hacer algunas consultas y desde Radio Carmes le consultamos al gobernador respecto a este, cómo se prepara la provincia para el auxilio que van a pedir los intendentes para pagar el aguinaldo, le dijo a Radio Carmes el, el gobernador Sergio Sillioto que están en alerta respecto a esa, a esa situación, que ya están preparando un plan de contingencia para cuando lleguen esos reclamos pero que no se puede planificar porque cada vez llega menos dinero a la, a la provincia y sobre todo porque eh, en algunas empresas todavía no tienen el dato del impuesto a las ganancias que es parte de la coparticipación provincial. Así que en esa, en esa situación, en ese contexto de estrechez económica está la provincia y por supuesto que también que se deriva hacia las municipalidades que tienen que hacer frente a, a, los, este, a los aguinaldos a partir del mes que viene. Bien, Maurito, nos reencontraremos mañana seguramente. Cómo no, hasta mañana. Mauro Monteiro desde la Universidad Nacional de La Pampa, donde hablaron el rector Oscar Alpa y el gobernador Sergio Siriotto.